Nosotros somos gente que siempre trabajamos con mucha responsabilidad y frente a este panorama, bueno, lo primero es poder cuidarnos entre nosotros, los compañeros y los que siempre estamos acá dando batalla y, y por consecuencia cuidar a los niños que, que son los que, los que más nos, nos ocupamos nosotros de. De cuidar.、Uh -huh. eh, y en ese sentido, ¿qué es lo que han decidido? ¿Cómo va a ser el trabajo de c o n t i n u a c Sí, el mira,、tiempo? el trabajo va a ser bastante mucho más arduo que, que cuando estamos acá y nos podemos reunir y todo, porque, bueno, ya las mismas mamás de los nenes nos ayudan a preparar la, la merienda, el almuerzo, la cena, lo que fuere, y ahora, bueno, nada,、eh, nos vemos、eh, con, con una máxima capacidad de gente para t r a b r Proveerle de los alimentos, ya que, bueno,、eh, se van a, vamos a estar elaborando igual. Los niños no se van a quedar sin la merienda.、Eh, por supuesto que también estamos viendo lo de las tarjetas alimentarias, por lo cual estamos pidiendo que el señor Sánchez nos pueda atender para ver,、eh, bueno, de qué manera. Eh, hay familias que la reciben y hay familias que no, y nosotros queremos también abocarnos a las que no reciben. Claro, y por ahí,、más. claro, y por ahí a las que reciben, que sabemos, si somos conscientes que no alcanza,、eh, por ahí darle、eh, en estos 15 días、eh, dos veces, y no las tres, las cuatro que le estamos dando, como para que también, porque nos demanda mucho más insumo esto. Se、si、piensa en el grupo familiar, nos lleva mucho más insumo, mucha más, mucha más demanda de, de elaboración. Por ahí,、eh, cuando funciona el merendero n o Normalmente vienen dos niños de la familia y cuando、eh, se manda la vianda, se manda para todos. Por supuesto, cuando se sienta en su mesa, en su casa, tiene que compartirlo con su familia, que es lo. Lo fundamental que todos puedan alimentarse y bueno, en eso se piensa, ¿no?、Uh -huh. El hecho de que no haya clases también、eh, complica para, para las familias? Sí, un montón, un montón, porque la mayoría que de los niños que nosotros tenemos acá、eh, hacen jornada extendida, por、uh -huh. lo cual tienen asegurado el almuerzo、eh, y a las mamás le, le, eso les alivia, les alivia bastante. Y bueno, nada, además también está lo que venimos haciendo de apoyo escolar y todo eso, incentivando a los niños a estudiar, la verdad que. Nada, justo habíamos conseguido dos, dos profe para, para apoyo escolar y una para para que haga taller de artes y no lo pudimos ni arrancar, porque bueno, nada, primero está la salud, por supuesto, de todos. ¿no? Uh -huh. ¿Y、eh, ya comienzan hoy con esto de.、Eh, vienen a retirar las viandas acá del m e r e n d e r o Sí, por supuesto, nosotros ayer ya sacamos un comunicado en nuestra <ríe> página de Facebook、eh, avisando y concientizando ¿no? lo que es la higiene y todo lo demás y el poder cuidarnos entre todos. Y, y bueno,、eh, sí, fundamentalmente eso, remarcar que empezamos a repartir la merienda a aquellos que vienen, de, vienen siempre a este espacio, y a partir de mañana, que son los días que nosotros damos. Está bien.、Eh, y esto que hace que crezca la demanda, me imagino que también demanda más insumos, así que、eh, quienes quieran y puedan、eh, colaborar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, como siempre le pedimos a la comunidad. Que, que bueno, nada, que nos ayude a, a poder seguir sosteniendo、eh, este, este espacio como para que bueno, la gente、eh, dignamente pueda, pueda tener sus alimentos. Eh, lo más que se pueda, a ¿no? uh -huh. Digamos. ¿Cómo hace para que, aquel que quiera contactarse con ustedes y bueno, hacer la donación? Sí, bueno, pueden venir a, acá al, al Merendero, que es calle 105-193, o al celular 1540-5869, y se pueden comunicar y, bueno, y ahí se puede coordinar.